Fue uno de los temas que estuvimos hablando al principio del programa, ¿no? Tiene que ver con las inundaciones en distintos lugares de la República Argentina, mejor dicho, de la provincia de Buenos Aires. El norte de la provincia, si se quiere, más afectado por la caída del agua y el desborde de algunos ríos, me parece a mí, que el, al menos a nivel eh, viral lo que más se está viendo es la situación que, está atravesando, eh, que están atravesando digo, los vecinos eh, de la localidad de, eh, de Luján, de la localidad de Luján, donde hay gran cantidad de evacuados. Una parte de esos evacuados están evacuados en la Universidad de Luján y estamos en comunicación telefónica con Karen. Karen pertenece al Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de la ciudad de Luján, para ver cómo se están viviendo estas horas en aquel lugar. Karen, ¿cómo andás? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Maxi? Todo bien, y vos, contame un poquito cómo es, eh, cómo se está viviendo el día. Supongo yo que están eh, pasando minuto a minuto esta historia, eh, viendo cómo está el río y viendo eh, cómo se van sumando eh, vecinos que tienen que ser evacuados, ¿verdad? Sí, la verdad es que estamos todo el tiempo pendientes de, de cómo está el movimiento del río, los niveles que tienen, cada hora mirar las mediciones, si baja, si, si, si, si no baja, si sube. Y ahora justamente en este proceso de instante está alargando a subir y, y, y es súper ya, ya eso, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los pronósticos? Eh, vos que estás ahí, que seguramente estarás mucho más informada eh, que nosotros, con respecto a lo que viene eh, de este día, se decía que hoy iba a haber sudestada, eh, que el día no iba a ser lo mejor para, eh, para los que estaban bajo el agua. Contame un poquito cómo va a ser eh, el día de hoy, si es que se sabe. Eh, sí, nosotros lo que sabemos es que la subestada no va a ser tan fuerte como, como se estaba esperando. Sin embargo, sí estamos al tanto que llovió mucho en Santa Fe y Entre Ríos, lo que genera que, que, que el Paraná esté bastante alto y no, no, pueda, no pueda desagotar con facilidad en eh, eh, Río Luján, ¿no? porque desagota para este lado. Eh, ¿Hay un número, Karen, de cuántas son los, las familias o las personas eh, que están evacuadas en Luján? Eh, sí, evacuados tenemos aproximadamente 500 personas evacuadas en los centros de evacuados. ¿Y, y la, facu hay, la, la facultad, perdón? La facult hay uno, Decime, decime. Hay 500 personas auto evacuadas en la casa de familiares, vecinos y 10.000 personas afectadas. Eh, la, la, la facultad está funcionando como centro de, como, eh, centro de, de, de evacuados también, ¿verdad? Sí, la facultad, está, la universidad en realidad, nuestra universidad no, sí. no tiene facultades pero, pero sí, la universidad está funcionando como centro de evacuados Y a partir de ayer, en realidad desde ayer al mediodía eh, los, los compañeros que están evacuados allí decidieron autodidiarse Y sostenerlo de manera autogestionada eh, debido a que tanto desde las autoridades de la universidad como de las autoridades municipales eh, decidieron querer trasladarlos por tercera vez de, de ese lugar hacia, hacia otro lugar donde no tenían las condiciones para, para poder estar eh, allí hasta, hasta el final de los días. Eh, ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué fue la explicación que dieron eh, por el motivo de que querían trasladarlos a, a otro lugar? Eh, mirá, ellos llegaron el jueves a, a la universidad y a partir del día domingo, eh, ante las condiciones en las que estaban llegando las viandas del municipio, la atención que estaba brindando sobre todo la municipalidad, eh, los compañeros que estaban allí evacuados empezaron a organizarse en asambleas y a, y a, empe a empezar a reclamar por, por las condiciones, ¿no? por la universidad únicamente abrió las aulas y los baños eh, y nunca puso más nada a disposición de los, de los evacuados. La universidad cuenta con los recursos de infraestructura como para poder contener aproximadamente 500 personas y, sin embargo, solamente abrieron las aulas y, y, bueno, los compañeros comenzaron a organizarse, empezaron a reclamar por las condiciones en las que estaban viviendo, llegaba comida en mal estado por parte de la municipalidad y tuvimos compañeros que estuvieron hospitalizados, eh, bueno, a partir de eso fue que, que hacer, eh, oficialmente vinieron a, a buscarlos, a, a trasladarlos a, a, hacia otro lugar y ellos decidieron quedarse porque los trasladaron desde el polideportivo, el polideportivo los llevaron a la universidad y ya no querían seguir siendo anunciados y paseados por todos los centros evacuados. Eh, la, la decisión original de que sean evacuados y, y estén en, en la universidad, ¿de quién fue? el municipio, el municipio le pidió al rector de la universidad que, que le preste el espacio, la universidad accedió y por lo que ellos nos comentaron ayer, eh, lo que nos dijeron a, a nosotros y a los, a los evacuados, verdad, que, que el acuerdo era solamente hasta el día jueves, eh, porque la universidad tiene un congreso que comenzó el día de ayer y, y no, no podían, evidentemente, tener el congreso y a los evacuados. Entonces, al primer momento que lo vieron, empezaron a organizarse, a reclamar por las condiciones en las que estaban, eh, enseguida la vicerectora dijo, bueno, nosotros ponemos a disposición los micros para que, para que los puedan trasladar. Eh, suena casi a un arreglo hotelero, digamos, entre el, entre el gobierno municipal y, y la universidad, ¿no? Hasta tal día te podés quedar, después eh, los corremos a otro lugar, digo, eh, suena bastante, no, no sé si extraño, pero casi un acuerdo comercial entre la universidad y, sí, no, y el no. municipio. Nefasto, nefasto porque además eh, la realidad es que el año pasado el, el río llegó a los 5 metros 32 y tardó 19 días en retirarse, entonces no se sabe hasta cuándo van a estar evacuados y la universidad tiene un compromiso social con, con la comunidad, la universidad es de todos, eh, no solamente de quienes van a dar clases y quienes vamos a estudiar y, y tendría que tener el compromiso de poner todo al servicio de esta situación, ¿no? porque eso es estar de cara... A lo que está sucediendo acá en Luján. Eh, eh, teniendo en cuenta lo que decías recién, que le había llegado comida en mal, en mal estado y demás, eh, ¿la universidad o la, las autoridades de la misma eh, abrieron la zona de cocinas, el comedor, eh, algún sector aparte de los que vos mencionaste al principio, eh, para que la gente pueda alimentarse, calentarse un café, tomar un mate, algo? No, no, no, no. no. Ellos estuvieron de todo momento que, que los evacuados se solicitaron que se abran las cocinas de, de la universidad. La universidad se negó a hacerlo. Eh, dijeron primero que, que no se podía por los riesgos que se corrían, de que se queme alguien, de que se prenda fuego algo. Después dijeron que tampoco se podía porque las cocinas estaban para el Congreso que se iba a desarrollar en estos días en la universidad, cosa que no es así porque no las están utilizando. Eh, las cocinas de los comedores privados que hay adentro de la universidad, pues nosotros no contamos con comedor universitario, más allá de que el rector lo promete año tras año eh, tampoco la pusieron a disposición eh, solamente es como si fuera un galpón, lo abrieron a la universidad como si fuera un galpón de, para la gente y nada más eh, y pues que, no, en realidad tienen recursos ¿y cómo están lo, lo, la gente, las familias que están ahí adentro eh, viviendo, digo, cómo están comiendo cómo se están alimentando, cómo están pasando los días eh, teniendo en cuenta esto ¿no? que si la comida que les llega eh, es escasa o no es comible eh, y las cocinas no fueron abiertas digo, de alguna manera tienen que comer que comer algo caliente, que tomar algo caliente digo, ¿cómo lo están llevando eso? Eh, en, desde el primer día lo que sí tienen son eh, dispensers de agua fría caliente que ayer empezaron a, a romperse igualmente y después las organizaciones sociales eh, pusimos a disposición de los compañeros mecheros, ollas, garrafas para, para que puedan empezar a cocinar sin embargo la olla que comenzaron a hacer ayer intentaron ir a decir que no, que no podían cocinar que, que, que eso no lo pueden hacer, que es riesgoso Este, como, si, como si se tratara de gente inútil, ¿no?, si no pudiéramos ponernos a, a cocinar, como si fuera la primera vez que se hace. Eh, igualmente el municipio sigue enviando viandas, el municipio lo que sí cambió fue la, la receta de la comida, pasaron de arroz con de toda a milanesas de carne, como si eso fuera nutritivo, ¿no?, en, esto, en esta situación. Eh, el, el, la altura del río, ¿la sabes? ¿Cara eh, intensidad? ¿Qué altura está el río ahora? Eh, recién me dijiste que con 5.32 de la última inundación tardó casi 20 días en irse el agua. Eh, ¿En cuánto está hoy por hoy el río? Mira, ahora el río, la medición de las 2 de la tarde, estaba en 5 metros y 5 centímetros. Eh, está tardando mucho en, en retirarse el agua. Eh, o sea que los vecinos estarán un tiempito más en, en la universidad. Digo, sería positivo por parte de, eh, de las autoridades que puedan abrir los sectores para que los vecinos eh, puedan vivir de manera digna, ¿no? Sin tener que, eh, que ir pichuleando o llorando por un pedazo de comida o de lo que corresponda. Porque, en definitiva, eh, quienes son los responsables son los que tienen que cuidarlos, básicamente. Sí, exacto. La es el Estado y, y tiene, tiene su responsabilidad, tanto como lo tiene la municipalidad, el Estado provincial y el Estado eh, nacional, ¿no? los distintos niveles de gobierno. ¿Están pidiendo algún tipo de ayuda a vecinos, colaboración, algo por el estilo, Karen? Sí, sí lo primero que, que surge en estas situaciones es, es la solidaridad ¿no? del, del resto de la, de la clase trabajadora. Y sí, estamos recibiendo donaciones... Eh, eh, tanto en el Banco de Apuntes Solidarios de, de, que tenemos en la universidad, eh, como también pusimos a disposición una, una cuenta bancaria eh, para, para que puedan hacer depósitos allí y podamos comprar los elementos que, que tanto no llegan en las donaciones, como son las botas, por ejemplo, para los adultos, que eso es eh, o la comida fresca, digamos, la verduras fruta, carne... Eh, También están recibiendo en una de las aulas de, del pasillo donde están ubicados ahora los, los evacuados y, y bueno, eso lo vamos repartiendo no solamente a los evacuados que están en la universidad, sino al resto de los centros de evacuados que hay acá en Luján, porque son unos cuantos de centros evacuados eh, de, dentro de los que están en, en la universidad que son los que obviamente vos tenés por ahí más contacto eh, y, y podés visualizar mejor eh, digo hay muchos chicos muchos eh, bebés eh, cómo, cómo, cómo se distribuye si es que podés hacer eh, un conteo las familias que están en, en la universidad Pero ahora hay más o menos eh, entre 10 y 12 familias en, en la universidad y la mitad de la población son niños eh, pañales. la mitad de ellos son niños eh, bebés hay pocos, eh, okay. pero sí, igualmente se necesitan pañales porque nosotros estamos entre los distintos estudiantes y, y compañeros, igualmente que no, que no son estudiantes de la universidad, que, pero que estamos agrupados. Eh, estamos yendo a la universidad y al barrio Padre Varela, que también está siendo muy afectado, y, y se necesitan pañales, pollitas húmedas para, para poder higienizar a los bebés. Eh, botas para la gente que empieza a ir a, a sus casas a ver cómo están las cosas, que empieza a bajar el agua no eh, productos de limpieza eh, medias también pues, necesito un montón eh, bueno calzado en general para, para todos leche maternizada hacen falta un montón de cosas Ah, sí, sí son, varias, son varias las cosas que, que están haciendo falta, sí. Eh, esto... Y sobre todo, para, para poder ir empezando a, a preparar lo que va a ser la vuelta en algún momento a las casas, porque imagínense que la mayoría de la gente que está evacuada vive de la changa y durante los días que, que está el agua en las casas ellos no pueden ir a trabajar y, y hasta que puedan recuperarse de esa situación eh, van a estar varios días sin poder... Eh, alimentarse como corresponde o como lo venían haciendo antes limpiando y demás eh, Estuvieron, eh, ayer creo que estuvieron haciendo un corte en 192 sí. eh, y Ruta 7, ¿esto, esto es así? Sí, es, los vecinos que están en el barrio La Loma, que también es un barrio muy afectado, y, y el barrio San Fermín, realizaron un corte eh, también supimos de la gente que está en Olivera que este año fue mucho peor que el año pasado, en general todo Luján fue mucho peor que el año pasado También realizaron un corte anoche y la mayoría están con el mismo reclamo que inclusive los que están en la universidad de las condiciones en las que las está atendiendo la municipalidad, que son sumamente precarias. Eh, es, es un manoseo constante lo que le realizan, llevarlo de acá para allá, no llevarle las cosas suficientes, no llevar calzado, botas Son cosas eh, necesarias y el reclamo histórico de las obras estructurales, además. Los vecinos cada vez que aparece un funcionario no es que solamente les piden la dianta de la comida, sino que dicen, bueno, ¿y cuándo van a hacer las obras que prometieron el año pasado? El traslado el año pasado prometieron eh, trasladarlos a, a tierras y, y construir casas en lugares donde no se inunden y pasaron 10 meses y los vecinos siguen esperando. Todavía no se hicieron la entrega de la totalidad de las tierras, no. se hicieron la entrega de, para solamente 200 cuando son más de 1.000 casas las que están siendo afectadas por el agua. Eh, eh, mil casas son las que están afectadas por... Es una guarangada, sí. es una guarangada sí. de gente. Eh, sí, y que, sí, sí. Y que, Karen, contame, hoy estuvo el eh, Aníbal Fernández, ¿verdad? Sí, hoy estuvo Aníbal Fernández durante la mañana y la verdad que era indignante las declaraciones que hacía. Decía que se necesitaban terminar las obras, que la provincia todavía no había terminado. Eh, dijo que, que hacía falta 150 millones de pesos para poder hacer las obras y que era muy difícil poder enfrentar esa magnitud. Y la verdad que era, era indignante escucharlo, porque sabemos que para la Basílica no tuvieron problema de, de bajar 200 millones de pesos para hacer arreglos que no, no benefician a nadie, ¿no? Sí, a la, a la Basílica. <risa> sí en la basílica y tenemos los medios masivos están preocupados si ¿sí entra o no el agua de la basílica cuando tenemos casas que el día jueves tienen agua en las casas ¿no? Eh, y bueno y el estado evidentemente tiene la misma mirada les preocupa más la basílica que las mil casas que en este momento tienen agua en las casas. Sí, a, a, acá en Mar del Plata, a nivel comunicacional, la información que nos llega tiene que ver con la basílica, es decir, eh, la, la medición del agua eh, la tenemos con la basílica. La, la, los periodistas muestran si llega o no llega el agua a, a la basílica de Luján como si fuera lo más importante eh, que está atravesando Luján en este momento. Sí, sí, da mucha, da mucha bronca porque tenemos gente que que les llegó el agua ya el miércoles a la noche de la semana pasada y que aún no no pueden, no, no vuelven porque inclusive tienen mucha más agua todavía eh, y, y tiene que ver con una con una situación de años es la octava inundación en dos años Bueno, básicamente digo a nivel de Fernández lo que le dijo los que ya saben, que ahí no hay inversión, eh, que falta plata para invertir en, en las obras hídricas y que habrá que seguir haciéndolas. Digo, lo mismo que le vendrán diciendo sí. desde hace un tiempo largo. Sí, sí, sí, prometen obras que no, no realizan o realizan obras que no son las necesarias. Acá en el barrio Padre Varela eh, hay un arroyo que corre, que desemboca en el río Luján, que es el arroyo Gutiérrez. Hace unos meses hicieron un, un dragado del arroyo y hoy en día el barrio se vio afectado mucho más rápido por la crecida luego de esa obra que, el, que la inundación anterior, que ya había sido una inundación que llegó bastante rápido. Entonces son obras que están mal planificadas, mal realizadas, hicieron toda una limpieza del río, de esa limpieza que ellos hablan no tiene que ver con sacar la contaminación, porque eso ya es difícil recuperar el estado natural del río, ¿no? ...sino que tiene que ver con sacar todos los árboles que están en la ribera... ...lo que hace que la, la tierra ya claro. no, no pueda cumplir la función que cumplía anteriormente... Eh, ...al sacar los árboles, ya el año pasado los que viven más cerca del río... ...nos comentaban que eh, los árboles antes por lo menos... ...todo lo que es la, la cuestión de más del humedal, ¿no? La función del humedal retenía un poco el agua... ...y les permitía tener un poco más de tiempo para levantar las cosas... ...poder evacuarse... Y hoy en día, en un abrir y cerrar de ojos, ya tienen el agua adentro. Eh, recién... eh, más, que, más que limpieza, es destrucción de lo que hacen de, del canal de, del río Luján. Eh, hace un rato hablábamos y pensábamos en las grandes construcciones eh, que se hicieron en, to en toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Eh, Tigre, Luján, Pilar y demás, eh, sobre todo con countries, y muchos de ellos ganando el espacio al, eh, al río. ¿Hay algún registro de si eso perjudicó aún más a, a los vecinos de las zonas? Sí, sí, sí. Eh, eh, nosotros lo que venimos observando es que desde que están las construcciones de los countries, lo, las canchas de, de golf, eh, todos los terraplenes que van construyendo desde Luján hacia, hacia abajo, ¿no? Cuenca abajo, eh, viene perjudicando sustancialmente porque van taponando el río, el río ya no tiene por dónde salir y para dónde sale, sale para los barrios más empobrecidos siempre. Sí. Eh, También lo que vemos es el tema de los campos, los clandestinos que desembocan hacia, hacia el río o inclusive hacia los barrios. Porque hoy en día en Luján tenemos barrios inundados que no están cerca de la cuenca del río ni de ninguna corriente de agua. El barrio Los Laureles, por ejemplo, está a 5 kilómetros del centro y, es, y cada vez que llueve se ve anegado por el agua que llega de los campos. Eh, el barrio Villa del Parque tampoco está cerca de, del río y se armó un arroyito luego de, las, de, de los terraplenes que armaron para la autopista y, y para, cada vez que llueve no tiene para dónde correr porque no es una punta natural y, y ese arroyo que se armó termina... Eh, entrando a las casas, o sea, tenemos varios barrios que no solamente están afectados por la crecida del río. Eh, Karen, ¿les ha llegado por parte del de Estado provincial, municipal, eh, nacional, quien fuere, eh, lo, toda la garantía a nivel eh, hospitalario, a, a nivel de la, la estructura eh, que va en un desastre como el que está pasando en Luján? ¿Se han montado carpas eh, de hospitales eh, móviles, ese tipo de cuestiones? ¿O es todo muy precario lo que se está haciendo? Eh, A, a nivel estatal en el lugar? Mira, luego de, de los reclamos que se estuvieron realizando durante todos esos días y los cortes que vos estabas mencionando, recién en el día de hoy comenzaron a llevar los recursos de los diferentes niveles estatales. Eh, hoy vimos un camión de Presidencia de Nación, de Salud, eh, también de provincia, la verdad que no, no vi nada todavía, eh, pero sí recién en, en el día de hoy empezamos a ver que los recursos del Estado se están moviendo, pero estamos a miércoles, la inundación comenzó el jueves, recién hoy empezaron a, a bajar los recursos de, de los niveles más arriba, por decirlo de alguna manera. Eh, Karen, te mandamos un abrazo grande desde acá, desde Mar del Plata a lo mejor, eh, para lo que queda, esperemos que el río siga bajando eh, y que lo haga de manera rápida, así de a poquito eh, los vecinos pueden ir normalizando eh, si se quiere y si sirve como, eh, como palabra a su vida eh, y empezar a volver a sus casas que eh, ahí va a empezar otro eh, dolor que es el de intentar eh, secar cada uno de sus implementos cada una de sus cuestiones que dejaron dentro de las mismas Exacto, bueno Bueno, muchísimas gracias, gracias por la comunicación. La verdad que a nosotros nos, nos sirve mucho que esto se pueda hacer público eh, y que sepan en qué situación estamos y, y que igualmente acá la, la gente nos estamos organizando y continuaremos con los reclamos históricos para que esto no, no siga pasando. Un abrazo grande, Karen, gracias. Eh. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba Karen, que es integrante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, eh, que está dando una mano a los vecinos de Luján que están eh, evacuados. En, en el caso de ella, en la Universidad eh, de, de Luján, eh, hay 1.500, 2.000 eh, personas evacuadas, eh, una cantidad de casas eh, bajo el agua impresionante, que contaba Karen recién. Eh, en realidad, cuando pasan desastres como este, y como este digo, no hay un registro claro eh, de la cantidad de vecinos que han sido afectados. Eh, muchos dejan sus casas y se van a la casa de un vecino, de un pariente, de un amigo, de un familiar, eh, para poder paliar y para poder pasar estos... Estos días, lo cierto, que hay 5 metros 5 aproximadamente eh, en la altura del río. Seguramente pasarán 10 días o 12 eh, para que el río baje y la gente pueda volver a sus casas. Eh, recién, Lujá, recién Karen perdón, decía eh, que había un número de cuenta para poder colaborar con el fondo de emergencia. El número de cuenta es 34. Eh, lo que no dice es el banco. Eh, así que no tiene sentido que... Eh, que diga, bueno, digo el CBU, que lo podés depositar desde cualquier banco, que es 0170 3441 454 73863. Eh, si, si tenés ganas, si podés mandar un mango eh, a... Eh, para el Fondo de Emergencias, que están tratando de llevar y de llevar adelante eh, esta eh, este sistema de evacuación que están teniendo los vecinos de Luján. Eh, bienvenido sea para, para ellos. Eh. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.